...vídeoclips y temas musicales... ...todo ello en facebook.com... ...barra Euskal Musica Berriozari Ratia... ...la página que tiene este programa Euskal música ...en las redes sociales... ...la página que tiene este programa Euskal música en Facebook... ...hoy tenemos varias novedades... ...tenemos el segundo trabajo discográfico... ...de la banda de Bilbo, La Contra... También escucharemos lo que es el álbum de la formación del Orrio y Abadiño, la formación Bulch, ese álbum es Errayaca. También escucharemos dos de los temas incluidos en el álbum Trilogía de Segismundo Toxicómano. Iremos eh, preparando el concierto fin de gira de Bocanada, ya que escucharemos dos de los temas extraídos de lo que es el nuevo trabajo discográfico Libres. Y si la semana pasada se pasaron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa de Busca al Música, el portal de KD, para presentarnos su cuarto álbum, donde los acordes queman, hoy jueves lo hará la formación Moss, que ya tiene nuevo disco bajo el brazo. El álbum salió el pasado viernes 3 de noviembre, lo presentaron un día más tarde, el 4 de noviembre, en la sala informal de Tafaya, y hoy estarán por aquí, por Busca al Música, por Berriozar y Ratia, para presentárnoslo. Hablamos del álbum titulado El Filo. Una banda que comenzó su andadura musical en mayo del 2013. Un añito más tarde, en 2014, editaban ya su primer larga duración con El Agua al Cuello. Y en 2015 publicaban el álbum Impune. Ahora en 2017, como te comentaba anteriormente, el pasado viernes salía a la venta del álbum El Filo. Hoy estarán por aquí, por Euskal Música, por Berriozad y Ratia, varios de los componentes de M.O.S. para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria de la banda... De los discos, en definitiva, de la banda de Peralta Moss. Así que, como puedes comprobar, una semana más, un programa completito, un programa movidito.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 Y si te parece vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música Y lo vamos a hacer con una novedad Lo vamos a hacer con la formación La Contra, banda de Bilbo Que nos presenta Sibis pasen 10 nuevos temas más un bonus track Que dan forma a su segundo trabajo En el que sin duda derraman punk rock La Contra ha querido dar un repaso a las canciones Que Chechu Palacios, guitarrista de la banda Creó en los años 80 y 90 Con su anterior eh, formación Parabelun Para ello La Contra ha entrado en eh, Chormatisí Estudios, AUSA y ha grabado de nuevo los temas para aglutinarlos bajo una única creación y así rematar un trabajo conjunto de producción entre la Contra y Pedro J. monje Con un sonido más personal y afianzado, la Contra marcará lo que sin duda vendrá a ser un referente dentro de este estilo. Como bonus tracks, la formación nos regala una acertada adaptación de la letra original de The Jinx, un tema mítico de la banda inglesa Peter and the Des Dabavis. No cabe la menor duda que este disco Si bis pasen, marcará un antes y un después Para todos los seguidores de Parabellum Y de La Contra Así que repasando exitazos de Parabellum Sale a la venta lo que es El segundo trabajo discográfico De esta formación de Bilbo, La Contra Nos quedamos con dos de los temas Incluidos en este nuevo larga duración Nos quedamos con los temas Cuerpo a cuerpo y las paredes Con La Contra comenzamos una nueva edición Del programa Euskal Musical. Música Estaban dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo larga duración, segundo trabajo discográfico para esta formación de Bilbo, la contra el álbum Sibispa Sem, los temas Cuerpo a Cuerpo y Las Paredes, dos de los temas clásicos de los años 80-90 de la formación Parabelun. Y nos vamos ahora con la formación Bulls, que se formó entre el orrio y Abadiño sobre abril del 2016 con el propósito de dar seguida y otra vuelta de tuerca al rock rebelde que había cimentado el recorrido que en anteriores proyectos Cruders y Esquide Pisonchis habían forjado. Un año más tarde, en 2017, edita lo que es su primer disco de estudio bajo el nombre de Errayac. Hay que comentar que la banda Bulls la componen Lier Larrañaga, guitarra y voz, Xavier Gaiastegui, Sago a la guitarra y coros, que un Ander Areisaga Chibillo al bajo y coros E Ibai a Rizá Balaga, y Banco a la batería y a los coros Nos quedamos pues con este primer larga duración para Bulls Y del álbum Errayac te extraemos los temas La banca DAC y el tema Libre Vichy Se presenta a Bulge en el panorama musical, con los que es el primer trabajo discográfico, es y con los temas La Banca DAC y Libre bici Y nos vamos con Segismundo Toxicómano, ya que con motivo del vigésimo aniversario de la banda de Gasteiz, esta formación, Segismundo Toxicómano, el 29 de septiembre, vio la luz Trilogía de manos de Maldito Records. Trilogía es la unificación de los tres EPs que grabó la banda antes del parón de diciembre del 2015. Es la posibilidad de poder escuchar del tirón aquellos temas que grabaron durante año y medio en dosis semestrales. A la vez que componían, giraban, distribuían y presentaban por todo el estado Los EPs son ahora nunca un poco más y en este infierno Esos son los tres EPs que te puedes encontrar dentro de la trilogía de este álbum de Segismundo, Toxicomano Nos quedamos con dos de los temas, sigue la luz y alerta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 publicación de su cuarto trabajo de estudio libres grabado y mezclado por Colibrí Díaz en los estudios R5 de Oricain. La banda sigue con la presentación de este nuevo trabajo libres cuyo colofón será dentro de una semana más concretamente el próximo sábado 18 de noviembre en la sala central de Iruña. Para abrir boca y para ir preparando ese concierto fin de gira nos quedamos con dos de los temas incluidos en este nuevo alargaduración de, de los tartarras Bocanada, los temas 60 lunas y el tema mes Me sobran dedos llevo salitre en la espalda y sollada la piel por molestar al coral de hacerme el muerto en la batalla por no querer poner las barbas a remojar zirra pa siempre el postigo Quédate conmigo Que ya mainara Que aquí no hace falta nadie que vele Ni Cristo que ampare Ni estampa la que suplicar Llego escansa en la mirada, de andar tan perdida, del congelador Donde guardo las caladas, de buscar melodías, para el rock and roll Que te diga, que me partí como espiga no dejase llevar, cuando el viento le sopló Ni hecho raíces, ni hizo de tripas, corazón metida en hormigo Ya sabes que yo Cuchillo en la mano En el gallinero No cabe otro gallo Que cante peor Y otro enero Vendrá soplarnos las velas Llevando en las manos Listan las tijeras Para no dejarnos En pie ni una flor Y el cerezo Nos dirá que es primavera Pa sincero Me importa una mierda, si sé que no se espera nuestro fogo No se moleste, que solo barro Lo traigo por fardos en el paladar De donde el alambrado se viste con crines Alli está mi hogar Pero al suelo dile al cartonero que es para descansar y poder arrugarnos estando abrazados mientras nos cagamos en la humanidad. Y otro enero vendrá a soplarnos las velas llevando en las manos listas las tijas Yau! están sonando de este Berriozar Bocanada con este nuevo larga duración libres y ahí estamos sonando dos de los temas, 60 lunas y me sobran dedos. Recuerda que el próximo sábado, el sábado 18 de noviembre eh, concluirán la gira de este nuevo trabajo discográfico en la sala central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 Kalima en este álbum Kalima se puede apreciar el estilo Glaucoma pero con más profundidad, más directo, más seco. Se puede bailar con Kalima, se puede tener buen rollo con Kalima y con estos 13 nuevos temas que nos presentan esta banda Glaucoma, nuevo disco, tercer trabajo discográfico para Glaucoma, el álbum Kalima del que extraemos los temas Piscanaka y el tema Herencia. <música> Danza right Aha. Yeah. that's why I'm on Zutnik, zugana datorren esputnik Ikusineska mutilak dan zanarimak Zutik, ulertzez paktutik ez dik Inportik, bizik ertutik Ipurdik muitzea gatoz basa mortutik Da salami plan da ez dit ere Ezan baino beida, ere kloua bombonez eita Ze ondo giatzen dan, ez da sartzen Pentelirrati tonton zerrendan Dendetan, saltzez tan giroa gure Pestan, benetan, garitoz eta Epeletan, bilbonedo ez peletan Dantzatze deudan, salta gabiltza euskeraz Berbetan, suelko berbenetan Bezela eta bestela, Kajereketan, banakatak aldeetan, danak dardardarak antetan Algarakak antatzen gartek, izerdi patxetan Baten batek esan du buli tapselektan Harri tema an tematzarroi horratzetan Igualt lokatzetan, baldin badare Harri matuta dantzaman, txotasua be Zugabe buru gaude Bishkanaka, bishkanaka zabaltzen ditoa Arrege Kanzetikan rege, botsabitik rege, gonberoko rege, Gatsaldetan rege, igandetan rege, Euskal errin rege, tolosarrak rege! Huuu! Hau da datantzala, Huuu! Beltzatan naturala, Huuu! Huuu! Huuu! Goso-goso txokonuntzitako pelota, Goso-goso zukindantzatu nahi det soka, Eta ospatu tope biko tektopo biko paktopak uidauloko Hau ez tasok aman, kontuz matxito igual Nastu nahiz garitoz guai, eman goie matxete guai bai iri papito Hemen errotik mostetuk ire matxismo mitok Ukurruk kasartu sartua izta oio kinaue txito txikito Datzalekun ikio printzesak eta printzek Gantzal kontuneztu gizonezkok agintzen nik Ikasirinauek undak hau boskuri biltzen Irakasleiko benak zeuzkean bat saun sistem Dantzan NAIZ BERRIZBELAXE, NAID EZUNBEZELAXE, BASTARRETIK BATSUK BEIDA DAUZLOTAZENIK EZKATITZEATIK EZTIEN ASTEN DISFRUTATZEN, BENGA JARI DANZAN DENAK WAINTSE MAN! jarri GARRI DANZAN DENAK WAINTSE MAN! Hauda da dansala, beltzata naturala, Huu, huu, huu, kansala beltsa tan sala, uh, uh, uh, naturala uh, uh, uh, vueltatan mango i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 y el relato la historia se repite y se desplaza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 Erruba, la historia de ayer Para que mañana no te acuerdes No se derruba, la ley del caudillo y el rey Es la soba del poder Por si algún día te despiertas Faltan escubas para todo lo que hay que barrer La transición fue un engaño Y el Estado español nació en el año 36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 Piscana Callenencia, dos de los temas incluidos en el tercer larga duración para esta formación para Glaucoma dentro de su álbum titulado Calima. Y seguimos con más música y nos vamos ahora con Cates, formación de Leiza que vienen pegando fuerte con su segundo trabajo discográfico titulado Sine. La banda comenzó su andadura en 2013 y tres años después en 2016 llegaría su primer larga duración. Beggy y Chuak ahora un año más tarde, en 2017 regresan con Sine disco grabado en mayo de este año lo dicho del 2017 del álbum Shine segundo larga duración para esta formación de la Laïcha catest extremos los temas Noisarte y el tema Dembora Goodnight <risa> y ven I can do the law It's enough los temas incluidos dentro de lo que es el segundo larga duración para esta formación de Leiza para Cates, el álbum Sine Ahí estaban sonando los temas Noixarte y el tema Demborá. Y nos quedamos en Afarroa, ya que nos vamos con la formación MOSS. Nuevo disco, El Filo, lo presentaron el pasado viernes. El pasado sábado lo hicieron en la sala informal de Tafaya. Hoy los tenemos aquí, en Berriozar y Ratia, en el programa Buscal Música, para que nos lo presenten. Nos hablen de él, nos hablen de su trayectoria musical, nos hablen de los conciertos. En definitiva, que nos hablen de esta formación de MOSS. Si te parece, escuchamos uno de los temas incluidos en este nuevo Larga Duración Tercero. Hacer trabajo discográfico el filo Y enseguida entramos en materia Entramos con la entrevista a esta banda ¡Amos! Despertar. Es el tema con el cual eh, se abre lo que es el tercer trabajo discográfico, un EP, dos discos de la formación Mos 10 temas que se incluyen en este nuevo trabajo discográfico llamado El Filo eh, Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria de la banda, de los conciertos Tenemos en los estudios de Berriozari Ratia, a la banda al completo Buenas tardes a todos Buenas Opa, tardes, son Iñaki, Bruncho, Gorka, Jorge y Diego y son Moss en este tercer larga duración, El Filo. Eh, vamos a comenzar, si os parece, echando un poquito la vista atrás, los inicios de Moss, cuándo se forma, cómo se forma la banda. Bueno, pues Moss se, se formó en 2014 y se forma, pues básicamente, pues todos venimos de, de grupos que estaban en ese momento en standby y... Teníamos eh, las mismas inquietudes, las mismas ganas de seguir hacia adelante con esto de la música y además los mismos gustos musicales. Y nada, pues decidimos juntarnos y, y empezar algo nuevo y, y así surgió. Eh, ¿Veníais de otras formaciones anteriormente a Mos? Sí, veníamos de, de Arai. Bueno, Jorge y Bruno venían de Arai, Diego venía de ZAUNK, Gorka venía de Barca Tugavé y yo y Bruno también veníamos de Arteria. En esos eh, primeros años de Andadura 2014, cuando salió el eh, primer disco, el primer EP, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia teníais o seguís teniendo? Bueno, en realidad muchos, ¿no? Tenemos muchos grupos eh, de los que estamos mamando, ¿no? Pero al final pues es un batiburro de todo aquello, ¿no? Pues nos pues al principio, bueno, y ahora también, ¿no? Pues nos gusta mucho sí. Hamlet, Bercharrac, Zutagar, eh, eh, coma. ¿Cómo? Entonces pues eso es eh, Tú metes todo eso en una batidora, a los primes y... Y te salemos. Y te salemos. Algo así. Eh, como he comentado anterior realmente tres discos tenéis. Antes de meternos a hablar del más reciente, eh, contarnos un poco como los dos anteriores que los editasteis de un año para otro. El primero fue en 2014 y el otro casi casi 365 días después. Sí, pero el primero no fue disco como tal. Fue un pequeño EP que hicimos en, en mi casa nada más eh, prácticamente conocernos y empezar a rodar la banda. Tampoco tenía pretensiones de más, la cosa, eh, pero bueno, al final cuando te presentas en directo pues tienes que tener algo en lo que apoyarte, ¿no? Algo de música para enseñar y tal. Y bueno, al final fueron cinco temillas los que grabamos ahí en mi casa, la cosa funcionó y luego a base de, de, de empezar a rodar y de algún concierto y tal, pues aquí los máquinas de las guitarras siempre tienen ideas por la cabeza dándoles vueltas, siempre traen riffs y enseguida nos nos metimos a, a estudiar a registrarlo con calidad, porque aquello, claro, el EP, pues suena, no suena, suena a casa, suena a maqueta. Uh -huh. Y eso es, como arrancamos un poco con los dos. Eh, durante estos cuatro años de andadura, como Moss, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios hasta la fecha de sacar este nuevo trabajo? Un poquito la evolución que ha dado la banda. Bueno, la evolución, eh, pues, cuestión, no sé, pues igual la, la, lo primero era más hardcoretilla, más melódico... Pero bueno, ahora también tenemos nuestras pinceladas, ¿no? no también, ¡Joder, pinceladas! Pues, ¡Menuda traya, no. chaval! Más compromiso también a la hora de ensayar, ¿no? Nos bueno, ponemos es. un poco... Nos hemos ido poniendo pues el listón Una más alto, más ¿no? pues más, más compromiso claro, es, cada vez. Es lo que hablábamos la otra vez, tío, que y es, y es verdad, que claro, que vienes ya con, con un poco de recorrido, ya vienes de un EP y de un y de un disco y es como que te exige más? Claro, exige más, te eso te es, más. Es, es exprimir un poco más y hostia, y vamos a preparar mejores temas, pero pero ya no ya no solamente eso, sino vamos a mejorar el sonido, vamos a mojarnos más, vamos a, a grabarlo con uno de los tíos punteros ahora mismo en el Meta nacional como es Al Escapa, vamos a liarnos la a la cabeza, vamos a irnos a Madrid, vamos a meternos con un con un chaval de la zona que, que bueno, que quiso apostar por nosotros, es Chiqui de, de Dermain Management y él fue también el que, claro, oh, con... chaval, chaval. Oh, chaval, chaval, chaval, tampoco, pero bueno, no te enfades, no te enfades, Ibar, no, no es, un tío, 40, es un tío que, vino, que procede otras bandas que tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia y que, experiencia, que nos ha dado ahí el, el, la patada en el culo para, para sacarnos, como él dice, de la zona de confort. A eso sí. es lo que iba. Eh, recién es. estrenado un nuevo trabajo de Moss, pasos importantes lo que habéis dado. os habéis ido hasta Madrid para grabar con Alex Kappa en eh, el Metal Factory Studios. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de grabación? Eh, ¿Qué tal estuvisteis con él? Fue fino. El proceso en sí fue fino, pero porque lo llevamos currado. ¿eh? Lo llevamos sí, fuimos currado. allá so, con todo muy trabajado porque, claro, tienes 10 días para grabar y... Al final fueron nueve Y fue una, una odisea también Ponernos, o sea, hacer coincidir todas las vacaciones nuestras sí, sí. Fu, Fuimos un poco por tandas no, no coincidimos tampoco todos ahí en el estudio eh, Pues bueno, haciendo coincidir vacaciones y demás y, y luego está también, claro, la presión De saber que vas a grabar con un tío puntero Que dices, hostia, esto ya no es como... Meterte en la bajera de un amigo que te trae unos previos y cuatro micros... Vale, sí, unos micros de puta madre, pero... ¿Sabes? Sí, esa, esa presión es es, es... es grande, es verdad. Es otra historia. Y metimos la nariz un poco ahí en, en... Joder, en trabajar con un tío de primera división... Pues que viene de grabar a bandas como Hamlet, como Vita y Mana... Que le no, tiene no súper pillado el rollo al tema este... Y que la ha terminado de dar... Bueno, sí, sí. suena salvaje, creo yo, vamos. Uf. Luego, también, yo, aparte de todo eso... Yo creo que también hemos aprendido un poco de, de sonido, de buscar nuestro sonido. Él pues, también te aconsejaba. Claro, sí, te quedas te, con cosas, ¿verdad? Claro, ves? te quedas con muchas cosas porque al final él, él, pues es lo que dice Jorge. Ha trabajado con gente muy pro y, y sí que hemos aprendido cosas respecto a eso. Pues buscar nuestro sonido y, y buscar eso. En la voz pues, nos ayudó pues, a que igual una melodía que no fuera tan repetitiva, pues buscarle otras alternativas no, líneas armónicas que suenan a la vez que desde las ideas que tú tenías, ¿no? Sí, otras resoluciones pues para darle Pero más más, más dobladas y cosas pues que no, en las que no lo habíamos pensado y al final ¿Sobre qué filo camina la banda en este último disco de estudio bueno, el filo de el del filo... bien el mal es un poco una metáfora eh, si la gente puede ver la portada en algún momento pues pues tiene como es es, es una ilustración de, de un ser no de un ente ahí no sé mitad lobo mitad cordero con dos cabezas, y, con dos cabezas no sé eh, con alas de águila, águilas de murciélago... Es un poco como un poco, como, como lo bueno, lo, lo malo, bueno, lo la malo, luz... ¿no? Por un lado lo bueno, la por otro lado lo malo, la luz de la oscuridad, eso es la vida, la muerte, y detrás de, de, de este ente pues hay como una brújula no pues que te guía un poco el camino en el que tú quieres seguir. Al final todos podemos ser eh, lobos o corderos. Eso es. Depende del momento, del la, de, de acicate, la bueno, de la gente, de la propia sociedad. Uno en un momento puede ser un lobo, en otro momento puede sí, ser un no, no, no. corderillo... ¿Y qué es lo Entonces, bueno o qué es lo malo? luego, eh, luego así recminando ahí en el filo también toda esta idea aparte de que en este disco por ejemplo así como en impune eh, bueno en este disco también ¿no? eh, la base de las letras es críticas una crítica social una crítica eh, crítica política ¿no? de simplemente reflejamos el punto de vista de cómo vemos nosotros las cosas pero así como en impuner hacia cierta gente no por englobar un poco y uh -huh. Eh, en este también pero hemos hecho más autocrítica de por ejemplo ¿no? que puede hacer el ciudadano de a pie para cambiar las cosas no porque siempre es lo mismo es que estos que nos gobiernan estos cita sí, pero los que todos ¿eh? los que también nos quedamos en el sofá de casa no porque todos alguna vez lo hacemos pues bueno pues que puede hacer no entonces también va un poco por ahí hacia dónde decantarse no Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en la maquetación, en las fotografías del disco? Bueno, las fotos son de Javier Bragado Otro grande también en el panorama nacional no Habrás visto fotos de él en, en mil revistas De hecho, la fotografía de perfil de Facebook de Robert Trujillo El bajista de Metallica es de él y, y luego toda la portada y todo el artwork de tanto el disco Como de alguna cosilla que llevamos en directo Es de, de Josebal Au Musicalmente no hay colaboraciones de otros no. músicos pues que hagan a, a un punteo o, no, no, no, no, o que hagan colaboraciones eh, en, en no. coros o en voces. Entre estos 10 temas, uno de ellos es en euskera, Erastuna. Eh, ¿Por qué el cambio de lengua en esta canción? Aunque no es la primera canción que he oído de Mos en euskera. Bueno, pues eh, el euskera es un, un idioma nuestro, ¿no? Entonces, eh, pues como así lo sentimos, pues hemos querido pues acercarnos a nuestra gente también ¿no? y... siempre hemos estado comprometidos Entonces, con el, con, el, con esta con esta lengua siempre, de hecho eh, Rivera Maitea es un tema que entró en, el, en un recopilatorio que, que salió creo que el año pasado ¿no? o, hace, hace, un, dos. o hace, hace un par pues para recaudar fondos para, para la difusión de la euskera aquí, sobre todo en Navarra y ya te digo, siempre hemos estado comprometidos con la causa, consideramos que es una lengua nuestra, que hay que cuidar Y aunque en nuestra zona no seamos vascoparlantes pues yo creo que, que, que gente de, de, de nuestra zona más que nunca tenemos que, que apoyar y, y, y, y, a, y apostar por por ello por nuestra lengua y por nuestra cultura cuidarla y difundirla yo ahora quiero aprovechar también ya que estamos hablando de, de estas canciones nuestras eh, nos las, has, nos las has escrito las letras eh, están escritas por un colega nuestro césar hermendariz Y vamos a, la, a darles las gracias, ¿no? Ese cesárico Porque... ahí... Se lo curro a ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas? Pues esta vez hemos ido un poco todos. Hemos metido mano un poco... Casi todo el grupo. Aunque fundamentalmente al final terminamos ordenando Iñaki y yo. Sí. <risa> sí. Toda, todas las o, ideas. Empezamos las ideas y luego las ordenamos. Pero luego eso, la verdad que, que en este disco... Por el tiempo que nos exigía De, de, de tener todo La fecha determinada sí, que fumo, de producción Porque ha sido no, sí. un trabajo muy, muy, muy apretado Para nosotros uh -huh. eh. o sea, te, tienes, tienes que cumplir, cumplir con las fechas Y, bueno, y bueno pues Entre todos hemos tenido que, que hacer Las letras eh, La gente se va a encontrar con 37 minutos De auténtica, de auténtica caña No hay pausa eh, Sonido propio de la banda Con este mensaje si os parece vamos a escuchar Otro de los temas del disco Con cuál os gustaría que la gente escuchase? Seguramente te dirimos uno uno cada uno, seguro. A ver. Sí. Nos ponemos de acuerdo. Vamos a meter lazos de sangre o qué? Venga, dale. de sangre, otro de los temas incluidos en este recién estrenado nuevo trabajo discográfico para la formación MOS eh, Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a los cinco componentes de la banda, vamos a hablar eh, si os parece de los directos, ¿qué repertorio tenéis para presentar este nuevo trabajo? Bueno, en los directos pues tenemos como repertorio pues este nuevo trabajo, ¿no? Para eso lo estamos presentando y pues metemos a pues, las canciones que nos parecen de, de impune ¿Vale? Entonces... Así como antes llevábamos también versiones, pues porque solo teníamos un disco, rellenar, y también así son así. canciones que... de Reyes de Machín, de Hamlet, que la gente pues ya se las conoce y siempre también animaba un poquito más. Ahora ya tener más repertorio, pues las hemos descartado para darle más presencia a las nuestras, ¿no? Eh, la gira la comenzasteis el pasado sábado en la sala informal de Tafalla. Sí. Eh, ¿Cómo os sentisteis a la hora de presentar los nuevos temas encima del escenario? ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la noche? Pues muy a gusto muy a gusto ¿eh? sí, sí, ¿Sí no? la, sí. gente, la gente respondió llenó la sala y, y se les veía disfrutar ahí hubo sudor ahí a saco hubo un poco mucho calor hay mucho calor, <risa> mucho calor. Bueno. luego al final eh, al final el músico lo que quiere es el directo o sea nosotros y más nosotros que nos encanta el puto directo y claro es poco tiempo que son dos meses y medio lo que hemos estado sin tocar pero lo coges con unas ganas, unas ganas de la hostia, o sea, tío. que reventamos. Luego fue un poco noche especial porque prácticamente eh cumplíamos un año desde la última vez que, que tocamos también ahí en esa misma sala. Entonces fue un poco como hostia, Y fue eso ¿no? y luego eso vimos la diferencia de la que anterior que a la que fuimos a esa sala. Sí. Pues sí. que había, pues, Géntica, pero no había Demasiada, ¿no? Sí. Y la diferencia Esta vez, pues, ha sido brutal, o sea, había gente Hasta la entrada, o sea, estaba petado okay. Y dar las gracias también A, a Ibacusa, también, que compartió Esa noche con, es. con Nosotros, y al final, pues, compartir también eh, Estas cosas, pues, con gente Que conoces Y, y demás, pues, pues, aún Bueno le suma Apu apuntar, eh, Acus. gran banda Ibakucha de aquí. Bueno, seguro que la conoceréis. Eh, aparte del concierto que ha avisado para presentar el disco, tenéis fechas ya cerradas para seguir con esta fija con esta gira? Sí, esta me la sé yo. Está aquí con la chuletica. Eso no se dice, majadero. Pues hay unas cuantas ya, el 24 de noviembre estaremos por Alcorcón. Y luego ya nos vamos a enero, el 6, que estaremos en la Sala Doca de Donostia. El 19 de enero aquí en el terminal, en Iruña. Apuntar fecha, 19 de enero. 19 de enero, terminal, Iruña. El 20 de enero nos vamos para al día siguiente para Cantabria. El 27 tenemos ahí el Ardo Ona en Gasteiz. Y luego ya en marzo otra vez hacemos Iruña en el en el Infernu, y bueno, luego también hay cosillas por ahí que estamos cerrando, festisca, la primavera, verano o así, alguna ciudad más como Bilbao o Zaragoza, Barcelona, León, pero todo eso en, el, en el, un poco en el aire uh -huh. eh, ¿Recordáis el primer concierto que disteis como Moss? Como si fuera ayer Sí, sí. sí. fue en, uh, en el Infernu Eh, aquí en Iruña. Y, el 4 de abril, y, creo recordar. Y fue la hostia. Ah, sí, yo recuerdo la hostia que me di, saltando. Recuerdo la hostia que me di, que... di contra el techo. Sí, porque, no. claro, llevábamos, pues sí, claro. Ca cada uno de nosotros llevábamos mucho tiempo sin eh, a raíz de que se, de, ¿Eh? desaparecieron las bandas en donde estábamos, teníamos eh, el punto mono ya de, de, de tocar y vamos ya también pues más de un año antes de sacar la maqueta pues preparando las canciones que ya estás haciendo cosas, ¿no? Pero al final como como ha dicho Bruncho, al final nosotros somos el grupo de directo y es, uh -huh. disfrutamos con todo eh, componiendo, grabando, pero donde realmente nosotros disfrutamos es en los conciertos. Es pues la puta verdad, eh. Disfrutamos sí. con todo, pero al final si no se toca en directo es como sí. si no hubieras como hecho si no hubieras nada, nada. Entonces después sí. de todo ese tiempo volver a... a, a, a tocar, ¿no? Pues bueno, fue la hostia. Luego además, pues también le, el bar estuvo hasta arriba. Que no es difícil tampoco petar el inferno, ¿eh? No, pero, bueno, no pero bueno, tampoco es lo esperábamos, ¿no? vas con una maqueta. Vienes... Ven, nosotros venimos de... de nuestro Era, pueblo, ¿no? De, de Azcuyen, de Peralta. Y claro, venirte aquí a tocar a, con una maquetilla... Bueno, de falces también, que si no se enfada, digo... De falces, yo soy de falces. Y pues ver el bar lleno, pues hostias, para el primer concierto sí, es que fue la hostia. Sí, es allá de la ribera, del pueblo, pues... Es difícil, eh, dar los pasos Es complicado, adelante, sí. ¿eh? Es, complicado es complicado porque... porque qu Quieras que no, sí. Eh, hay que asomarse aquí para que te conozcan... Quiero decir que al venir de un pueblo tan chiquitín y tal, pues es como que... Estás un poco como como fuera, ¿verdad? Del, del circuito, entonces es como que tienes que trabajar un poco más para meter la el, el patita, morricón, yo que claro. sé, o el morrico ahí. Sí, lo, lo, lo veis que así, nos hagan pues así. Feo, Pero sencillamente no nos conocen, por ¿no? y por aquí pues la gente que está tocando pues siempre se han movido en las mismas salas de ensayo cosas así, y nosotros venimos de fuera y, y es por pues, dificultad hacerse conocer Pero bueno, aunque también tenemos conocidos en Pamplona. Claro que Nos vamos a... Que no, que no, pero... no, es el, no pretendía pero ser el discurso de una pena, ni mucho menos. A, a, este momento no, o sea, no, pero al principio, principio, del, principio eso, de los principios, eso, eso, eso. así es. es ahora no, ahora ya... Eh, para presentar el disco El Filo, habéis editado un videoclip del tema, El Salto, de cómo fue la grabación, donde lo grabasteis, un poquito por encima. Pues en la Casa de Cultura de, de, de Peralta. Eh, se grabó en una tarde a correr, un, Bueno, una tarde, no, un día entero A toda hostia, a a toda hostia Porque, claro, eh, ha ido todo muy rápido Como ya os hemos dicho antes Ha ido todo muy rápido Entonces, eh, Bruno se casaba La semana siguiente sí, El fin de siguiente justo eh, claro. Y se iba de, de, es que de tenía vivir. que ser eh, Algo eh, sencillo, en ese momento Sencillo directo y directo Resultó y, no poder ser eso es Y pues, se grabó con Revolución Films Y la verdad, pues eso, eh. el vídeo es básicamente a los cinco tocando en una sala oscura eh, y ya está. Yo Pero bueno, el, el resultado... Video, yo, creo que... yo creo que el vídeo representa al grupo, que sí. es lo que queríamos. Y, y esto, que es, es, es la que música, no... la fuerza, la, la garra y nosotros. No somos tío, un grupo o sea, no... de, de artificio, o sea, no, no somos tampoco. Yo, somos que somos así. Porque hemos coincidido con grupos por ahí, tío, o sea, que, que, que ves la furgoneta y llevan más pinturas que instrumentos en la puta furgoneta. <ríe> A ver, que tampoco es que esté en contra, ¿eh? pero los no lentejuelas sé. brillan demasiado. <risas> Yo lo decía. También nosotros más de somos más de carne con patatas. Dos discos editado bajo el sello Maldito, eh, ¿cómo surge la idea De sacar con este sello? que hay detrás de todo esto? Bueno, pues ahí hay un trabajo De la hostia, porque Claro, si tú no te mojas Si el sello no ve Que realmente apuestas por tu música Que estás dispuesto a moverte, que estás dispuesto a A, a moverte a, a todos los niveles a, en, en, quiero decir eh, tanto a dar directos como, como a, a registrarlo en un buen estudio a irte ya con gente competente y tal pues claro pues tampoco es que vayan a apostar por ti y ahí tiene mucho que ver eh, chiqui de derrma management que, que bueno que hice un poco de mediador ahí ya estábamos ya veníamos de, con ya veníamos del disco impune con maldito digital que es el subso de, de, de maldito Records Y bueno, pues por por intermediación y demás, quedamos en que cuando tuviéramos el máster de este, del filo, que se lo pasáramos y tal, y que, y que bueno, ya veríamos a ver dónde, dónde iba decidiría... a terminar todo este asunto. Y al final parece que les moló y pues eso, pues fichamos por maldito récords y se nota la, la cosa de que estás trabajando ya con gente con gente profesional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, Para la gente que quiere hacerse con una copia al disco ¿De qué forma y dónde lo puede conseguir? Pues lo puede conseguir en la web del de tridente Lo puede conseguir bien <ríe> los ¡Que los venga por, nuestros bolos cojones! Directa, directamente si nos escriben a través de la web mosmetalband.com O a las redes sociales que tenemos de todo Facebook, Instagram Somos de un pueblo pequeño pero tenemos internet Y, y bueno, fundamentalmente en el tridente Es lo más cómodo ahí Hay mogollón de packs, camisetas Ahí está el, el, el, el disco El Filo El anterior Impune En fin tenéis... Para la gente tenéis camisetas, sudaderas, CBS <risa> Camisetas, CBS, sudaderas Tenéis petacas, tenéis colgantes Chapas De todo. De todo lo que queráis. En el tridente o en moshmetalband.com O oh, si tenéis fortuna, dentro de casi casi media hora en, en Facebook Live, ¿no? también sí, En también. Live tenemos eh, un sorteo. Vamos a pack. sortear un super pack cojonudo que tiene de todo, de todo. Cuando digo de todo, digo de todo. Bueno, de casi todo, ¿no? <risa> casi todo. Que lo sortearemos ahí entre todos los que han comentado el post este del, en nuestro Facebook del, del super pack. Entre todos los que... Lo han compartido y han hecho algún comentario Pues eso Os voy a dejar marchar entonces Vamos a ir acabando la entrevista eh, Con algo que me ha dejado, algo que queréis decir a la gente Al mundo mundial Que se vengan a los bolos, que escuchen el CD Que lo compren, que lo descarguen Que mm, lo oigan en Youtube en mm, Disponibilidad Total y absoluta y sí, uh, también agradecer Vamos a aprovechar, ¿no? Que tenemos micros eso es, sí. <risa> Eh poco vamos a decir nombres porque seguro que nos vamos a dejar a alguien pero sí, ff, eh, dar las gracias a toda la gente amigos eh, familia además de todo que, que nos ap ha eh, apoyado desde que empezamos con esto hasta pues hasta ahora y lo siguen haciendo lo han hecho cada concierto siempre que han podido al margen de los conciertos siempre pues el apoyo personal ¿no? que te puede que te, que le dan a cada, cada uno de nosotros y sí, yo sé, sea, pasan por el ensayo, eh, propuestas sí. que nos hacen y de, no sé, mucha gente al final y, y eso se agradece, la verdad. Más uh -huh. cuando nos hemos metido un poco ya en esto que es más locura y apostar más fuerte por esto, pues sí, que nos no agradece un gol, Que no es fácil, ¿eh? no es fácil, Así hay que, que quitarse muchas cosas. Uh -huh. Pues Iñaki, Bruncho, Gorka, Jorge, Diego O sea, el quinteta completo de la formación Mos, gracias por haber venido A ti Álvaro a ti. Eh, Suerte con el disco, suerte suerte con los conciertos Y a ver si ya dentro de poco, bueno dentro de un poco Dentro de un año así nos vemos con nuevo disco bajo el brazo Venga ah, bien ver, sería Con un puntazo <ríe> de un añico ¿eh? eh, ¿Con cuál tema nos despedimos? Con, la, con la fiera mismamente Con la fiera, okay. eh, sí, un poco de fiera Pues lo he dicho. Gracias y suerte, Mos. Venga, Álvaro. Opa. Agur. Agur. Agur. Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido Con los cinco componentes de la formación Moss Con Ñaki, Gorka, Bruncho, Jorge y Diego Con motivo de la reciente publicación De este su nuevo trabajo discográfico Titulado El Filo Y Euskal Música que concluye una nueva edición Pero antes recordarte que hemos escuchado Lo nuevo de la formación de Bilbo La Contra Butch, Segismundo, Toxicómano La formación Berriozartarra, Boca Nada Que el 18 de noviembre cierra su libre su tour Aquí en Iruña, en Pamplona Más que concretamente en la sala central de Iruña También hemos escuchado lo nuevo de Glaucom Y la formación de Leiza Cates Que regresa con lo que es su segundo Larga duración Sain y el último tramo Del programa Euskal Música con la visita De la formación Moss presentándonos Este su nuevo larga duración El Filo Nosotros lo dicho nos vamos, volvemos dentro de Siete días para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Ya sabes en directo cada jueves, cada fin de semana Nuevamente en redifusión entre las 6 Y las siete y media de la tarde Hasta la semana que viene, saludos, agur También en internet búscanos encuéntranos en facebook.com barra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 ...en el 100.8 de FM.